Y ahí está Plinio Arruda Sampaio Jr. Buen día Plinio, ¿cómo estás? Buen día, aquí estoy, siempre un gusto hablar con Radio Centenario. Bueno, bueno, por supuesto que todos muy preocupados y muy concentrados en lo que es lo internacional, en lo que está pasando en Medio Oriente, que por lo que vos nos decías, en Brasil también ha habido grandes manifestaciones... Sí, bueno, aquí tuvimos una mani manifestaciones en varias ci ciudades de Brasil, en São Paulo yo estuve en la manifestación, una, más o menos unas 20.000 personas contra el genocidio de, en Palestina y contra la guerra. Una manifestación fuerte, yo creo que fue la mayor manifestación popular desde el inicio del gobierno Lula. Eh, con gente que va desde el espectro de la izquierda del PT hasta todos los otros grupos más a la izquierda. Y mucha preocupación, una presencia importante de, de la comunidad judaica contra la guerra, que se notaba muy claro, y, y mucha indignación y, y preocupación con, digamos, el estado en que está el mundo y... la política muy desatinada de Israel y, claro, con el apoyo total de Estados Unidos. Claro, claro. Que uno ve, minuto a minuto, eh, va escalando esto y, y los riesgos son realmente muy, muy grandes, ¿no? Recién leíamos el, al ministro de Exteriores de China diciendo que temen que esto pueda salirse de control. Sí, seguro que es una situación de total eh, in instabilidad, ¿no? Porque yo creo que Estados Unidos avalía que, que, que tiene que actuar ahora para ver si mantiene su poder, su supremacía en el Medio Oriente. Yo creo que él piensa, da, la avaliación que me parece es que el tiempo corre contra los Estados Unidos. Entonces eh, ellos precipitan una agresión muy fuerte... La verdad es que en las guerras americanas nunca solucionaron nada, dejan mucha destrucción y mucha inestabilidad. Sí. ¿no? Yo, lo que parece es que la política de los americanos es apostar en la inestabilidad total de la región. Pero claro que Irán es una un, un país muy grande con 90 millones de, de habitantes, una cultura muy sólida y basado en una revolución. No, con todos los problemas que hay ahí en este régimen el hecho es que es un régimen fundado por el pueblo por una revolución muy, muy poderosa entonces yo creo que eh, el, el problema ahí no se resuelve a corto plazo deja el mundo todo bajo la, la posibilidad de la guerra nuclear o sea, una situación realmente desesperadora sí. y lo que yo creo que lo más importante, Ángeles que esto no habrá solución por arriba ¿no? Estados Unidos ya no tiene capacidad de, de resolver nada entonces la solución tiene que venir de abajo de la rebelión de los pueblos de la manifestación contundente en todos los países incluso en Estados Unidos sí. hay mucha revuelta contra toda la política de Trump incluso la política externa y yo creo que ¿Es esto la, lo, lo que tenemos que apostar para ver si abrimos nuevos horizontes para, para el mundo? Porque esta es la situación en que estamos. El capitalismo de la barbarie empieza a bailar en el abismo de la guerra nuclear. Bien. Plinio, buen día. Bueno, yendo a la realidad de Brasil, eh, el apellido Bolsonaro, pero en este caso eh, por parte de su hijo, el senador Flavio Bolsonaro, que está colocando el indulto de su padre en el centro del debate nacional allí en Brasil. Sí, esta es una noticia que ya lo discutimos aquí. ¿no? Toda la política brasileña se, se restringe en el momento a saber si Bolsonaro será o no preso, porque la prisión de Bolsonaro es una condición necesaria para la estabilización del régimen, que es un régimen que vive una crisis permanente, como vamos a discutir hoy otros aspectos de sí. esta crisis. Bueno, en este eh, por el andar del, del juicio de Bolsonaro, del punto de vista formal no hay duda alguna que él será preso, ¿no? Antes de septiembre, octubre debe estar preso. Entonces sale su hijo que es senador, Flavio Bolsonaro, y da una entrevista en un periódico grande de Brasil, Folha de São Paulo. Sí. donde él dice dos cosas. Primero, que el, el grupo Bolsonaro, porque Bolsonaro es un gran líder ¿no? de la derecha brasileña, uh -huh. va a condicionar el apoyo al comprometimiento del candidato con el indulto de Bolsonaro. Entonces, esta es una primera cosa. Y la segunda es que si sí, el supremo... Eh, eh, no acepte el indulto, porque el indulto para, para crímenes de golpe de Estado es inconstitucional en Brasil. Entonces dice Flavio Bolsonaro, ahí tendremos que partir para una solución de fuerza. Lo que quiere decir que la, la, la, el intento de resolver la profunda crisis política brasileña por, el, por arriba, a través de medidas formales, no parece estar dando resultados porque no se resuelven problemas políticos con soluciones formales, judiciales. Los problemas políticos se resuelven políticamente. Y la, la realidad es que lo que hace eh, Flavio Bolsonaro es un poco decir, mira, todo esto lo que ustedes están haciendo y que creen que va a resolver el problema, no va a resolver porque nosotros... Si tenemos fuerza, si ganamos la presidencia, vamos a continuar conspirando contra la democracia, el Estado de Derecho. Entonces es una situación eh, preocupante porque es un senador, habla por el papá, habla por todo el grupo de extrema derecha y recoloca la inestabilidad institucional en el centro del debate. Junto con, con este tema hay que ver esta situación que se da con la Agencia Brasileña de Inteligencia. No sé si está bien decir la CIA de Brasil. No sé si se puede decir así. Pero... Sí, más cada uno tiene la CIA que, que puede, ¿no? Exacto. Es una, una, es un, un poco exacto. más modesta. Sí, bueno, pero hay una Agencia Brasileña de Inteligencia paralela. Esa es la acusación que hay y que tiene, o sea, ha estado en estos días... También vinculado al tema Bolsonaro, porque Bolsonaro fue acusado por la Policía de Brasil de usar esta agencia paralela para espionaje ilegal. Entonces, la ABIN, Agencia Brasileña de Informaciones, es heredera del SNI, Sistema Nacional de Información de la Dictadura Militar. Uh -huh. Y esto viene sin cambiar el nombre, pero no cambia el sistema y los objetivos. No es exactamente la CIA porque es fue hecha en el primer momento para espionar la, la subversión de dentro de Brasil durante no. la dictadura militar. Bueno, y esta agencia, que es una agencia controlada por los militares, tiene vida autónoma y hace un poquito lo, lo que quiere. Y nadie sabe bien para qué sirve esto. Bueno, durante el gobierno Bolsonaro Bolsonaro... creó lo que, nos, lo que se conoció aquí en Brasil como Abin Paralela. O sea, empezó a utilizar los recursos de la Abin para hacer espionaje directamente relacionada a la presidencia de la República. Entonces, espionaban los ministros de la, del Supremo Tribunal, los diputados, senadores, y espionaban incluso... su propia gente, para fiscalizar si sus propios apoyadores estaban dentro de, de lo que ellos querían. Porque Bolsonaro tiene un componente paranoico, ¿no? Entonces está siempre conspirando y piensa que todos están conspirando contra él, incluso sus aliados. Claro. Bueno, entonces esta bien paralela fue investigada y porque... Bolsonaro siempre negó, dijo, no, yo no hago nada de esto, yo siempre estoy dentro de lo que él decía, de las cuatro líneas del fútbol, ¿no? de las reglas del fútbol, de la Constitución. Pero resulta que la Policía Federal comprueba que si había una una abin una, una, paralela, era comandada por Alexandre Hamasin, que hoy es diputado bolsonarista fanático, que también está involucrado en el juicio de golpe de Estado, mm. y que reportaba directamente al presidente Jair Bolsonaro y al hijo, Carlos Bolsonaro, que es eh, otro eh, hijo concejal, otro hijo. no tiene, Son tres hijos, todos conspiradores. Flavio, senador, Eduardo, diputado, que ahora se autoexiló en Estados es Unidos, y Carlos Bolsonaro. Carlos es el más radical y el más fanático y era él, como se sospechaba pero ahora se comprueba que eh, comandaba este sistema de Avin paralelo, que es para hacer intriga tener informaciones en fin, para hacer todo tipo de lo que los americanos llaman de juego sucio dirty, dirty job, dirty job. Eh, pero lo más sorprendente, Ángeles es que se descubrió también está en la, en la investigación y fue acusado el actual director de la BIN nombrado por Lula Luis Fernando Correa oh, wow. porque durante todo el proceso él hizo obstrucción de las investigaciones entonces es investigado primero por obstruir las investigaciones de la policía federal y segundo por, uh, por su uh, uh, participación en la uh, en el espionaje de Paraguay Porque Brasil te, tiene no la usina hidroeléctrica de Itaipú en conjunto con Uruguay. Y había entonces un, un, un ciclo de negociaciones, de tarifas y, y del funcionamiento de la usina. Bueno, y esta, a mi paralela, decidió que iba a investigar y a hackear los los computadores de, de las autoridades paraguayas para saber lo que ellos querían. Entonces es una cosa que está muy mal parada. Sí. Lo más correcto sería eliminar esta y sí. institución y prender todos los involucrados. Pero no debe ser lo que pasa, porque esto es una, es un enclave de la dictadura militar en el seno del palacio de gobierno y que hace más o menos lo que quiere, nadie sabe bien lo que hace. Vos decís que habría que eliminar la Avin, eh, la, la oficial. Seguro que sí, lo, lo correcto sería Ahí acabar está. con esta institución, que es una institución que, que no está sob control de nadie y que tiene como mandato espionar a la gente de manera, digamos, secreta. Claro, claro. ¿Para qué esto? Claro. Bien, y el hecho de que la Policía Federal cierre la investigación... Eh, es porque ya no se va a investigar más eh, cierra con este informe diciendo que es verdad que existía no, no, eh, lo, aquí en Brasil cuando de, dice que la policía federal encerró la investigación quiere decir concluir todo lo, lo que tenía que sí. investigar y paso todos los resultados a la fiscalía nacional para que tome providencias Bien. entonces es, en realidad es un, una nueva etapa del proceso de ver lo que pasó con la PIN paralela. La Fiscalía. ¿no? Ahora Perfecto. esto va para la Fiscalía y la Fiscalía hace o no una, una condena, o sea, una un pedido de, de, de proceso Bien. judicial. Y ahí el Supremo conduce este proceso. Bien, Plinio, pasamos a la situación interna del gobierno de Lula, que ha tenido que enfrentar Una rebelión parlamentaria, lo catalogás vos así. Sí, porque son varias noticias, ¿no? Pero lo, lo, porque son tres, básicamente, uh -huh. ¿no? Primero, ayer el parlamento derrubó 30 vetos de Lula. 30. Son, entonces, para decir, mira, todo lo que usted vetó de leyes, nosotros lo derrubaremos, ¿no? Entonces, segundo... El Senado aprobó una comisión parlamentaria de investigación mixta, ¿no? que es con, eh, Senado y Cámara de Diputados, uh -huh. sobre la corrupción en el Instituto Nacional de, de Previdencia Social, INSS, que es el sí. Instituto Nacional en Realidad de Seguridad Social. Pero es lo que va a investigar la corrupción en el... En, en las organismo que hace todos los pagos de pensiones. Y hay una corrupción aquí enorme que involucra, ya lo discutimos aquí, parlamentarios, sindicatos, uh -huh. no y que en realidad roba los los viejitos, no hace eh, des, descuentos en el pagamiento de los de las pensiones de, de los jubilados. Entonces esto es un asunto grave porque Bolsonaro está en la televisión por el partido liberal, que es su partido, casi todos los días diciendo es un, un horror lo que hace con los viejitos, que dejan robar. Entonces esto va a paralizar el gobierno Lula. Entonces hicieron los vetos, abrieron una comisión parlamentaria de, de investigación eh, y derrubaron el, la ley que hizo Lula para aumentar los impuestos para ver si, si logra cumplir con sus metas de superávit fiscal. Siempre la política de austeridad fiscal por detrás, ¿no? como un fantasma que no deja el gobierno eh, hacer casi ningún tipo de gasto. Entonces, esto todo ocurrió en esta semana, lo ¿no? que es una demostración de la... total debilidad de Lula en el parl Parlamento. Si fuera una lucha de box sería cuando uno nota que le pegaron un, un, un puñetazo muy fuerte al, al otro adversario y que el adversario ya la rodilla dobló, no, que el tipo parece que va a caer. Es así que se nota el gobierno Lula en este momento. Bien. En la agenda de temas que vos nos pasabas, eh... hemos tocado todos pero queríamos aprovechar a preguntarte porque ayer en el parlamento se autorizó al presidente uruguayo a tomarse unos días de de vacaciones, no de vacaciones, autorización para salir del país porque va, va a ir a España, va a ir a Argentina y finalmente va a ir a Brasil va a estar entre el 4 y el 7 de julio en Río de Janeiro por la reunión de los BRICS eh, la cúpula de los BRICS se reúne en Río de Janeiro y allí está ese lugar que se ha puesto el propio Lula eh, lugar de peso en los BRICS, incluso eh, Uruguay no es parte de los BRICS pero Lula invitó a Orsi presidente uruguayo para que participe Bueno, ahora eh, estamos en una situación eh, internacional muy delicada no sí. todo esto que, que cuando, cuando está todo más calmo no tiene tanta importancia ahora tiene más importancia ¿no? este ataque a Irán es un ataque en realidad a un miembro de los BRICS sí, ¿no? sí. y un miembro estratégico de los B BRICS que tiene una una alianza muy fuerte con Rusia y con China entonces esta reunión de los BRICS hay que ver lo que hacen no porque si es una reunión que viene protocolar para no decir nada para no hacer lío no sirve para nada y está en realidad hundiendo los BRICS. Claro. La Entonces, reunión idea... fue citada antes de que pasara esto y la invitación al presidente sí. uruguayo también fue antes, seguro, eh, de que pasara este ataque a Irán, ¿no? Y todo lo que vino después. Sí. La, los gobiernos se. se... se caracterizan cuando meten el pie en la dividida. En Brasil hay una expresión de fútbol, que sí, claro. por una dividida. Sí. ¿No? Y los, los uruguayos son muy buenos en esto, porque se, sí, acá también cuando se Disputan habla de la, la pelota. Disputan con todo el corazón. Bueno, en política es así que funciona. Uno ve lo que el carácter de los gobiernos en los momentos delicados. Ahora estamos en un momento delicado. el genocidio de, de los palestinos, esta guerra insana con Irán. Hay que ver ¿no? qué es lo que hace Lula, qué es lo que hace Orsi en este momento concreto. Porque si hacen una reunión protocolar, ¿eh? que, que, donde trocan eh, abrazos y sorrisos y, y sacan sí. fotos, esto ya no va a servir para nada. no Hay que ver exactamente lo que hacen. Yo creo que Rusia y China no están jugando con los BRICS, no, no quieren un BRICS de, de marketing, uh -huh. quieren un BRICS real. Pero la verdad, eh, eh, Ángeles, es que los BRICS por mientras se limita a ser un bloque comercial, que hacen, piensan nada más comercios y negocios. pero no hay comercio y negocio sin política claro. ¿no? y, y los Estados Unidos deja, dejan eso muy claro. O sea que los BRICS, si quieren afirmarse, tendrán que tener fuerza y te, tendrán que tener un posicionamiento político en este momento. Si no, será un BRICS de papel que no sirve para muchas cosas. Sí, lo mismo se puede decir, o por ahí puede ir la línea de análisis, Eh, con el resto del viaje, digo porque dos días antes de ir a Río de Janeiro va a estar en, en Buenos Aires por una cumbre de presidentes del MERCOSUR y estamos en la misma, donde se va a estar hablando, bueno, como siempre se dice, no, el fortalecimiento del MERCOSUR, eh, pero además quieren abrir eh, trabajo ¿no? en la agenda interna, ampliar la lista de excepciones al arancel externo común, la suscripción de un acuerdo con Singapur, las conclusiones de negociaciones con la Unión Europea, avanzar en, otra, en otros organismos de estos internacionales como la Asociación Europea de Libre Comercio, los Emiratos Árabes Unidos. Todo esto depende de cómo esté el mundo eh, a principio de julio. Falta, en este momento podemos decir, una eternidad de aquí a principio de julio. Seguro que sí. Y bueno, sobre este acuerdo de... esta reunión del Mercosur lo más importante es el acuerdo yo creo con Unión Europea que es un acuerdo que felizmente no es aprobado por Francia ¿no? porque somos sí. salvos por los adversarios porque es un acuerdo altamente nocivo para toda América Latina porque es un acuerdo que refuerza la posición eh, perdón es, es una Es, una, es un acuerdo que refuerza la posición eh, eh, especializada de América Latina en la División Internacional de Trabajo. Para Brasil es un desastre total, o sea que eh, lo que se nota es que América del Sur está realmente muy desunida y muy perdida sin ningún proyecto político, y en realidad no podría ser diferente porque el proyecto que está es el proyecto político, del neoliberalismo multilateral que se está hundiendo sí. y, y américa del, y como no hay pueblo en la calle no hay un debate político real sobre los proyectos nacionales sobre la necesidad real de la gente eh, nuestras autoridades están desunidas porque unas son no de, claramente de, del anarcocapitalismo otras son del de este neoliberalismo multilateral americano que se está hundiendo y en esto no atiran para todos los lados, pero en realidad no tienen una política clara, definida. Y si la tienen, Ángeles, el pueblo no sabe cuál es y nosotros no, no logramos saber exactamente qué es lo que quieren. Porque sí. cómo puede Brasil estar en los BRICS y, y, y proponer acuerdos de libre comercio con Europa por el Mercosur. O sea, están completamente mm. perdidos. Muy claro, como siempre, Plinio, estamos llegando al mediodía, te agradecemos eh, como cada semana por, por tus aportes, por tu análisis, por la información, y nos encontramos la semana que viene. Seguro que sí, siempre un gran gusto hablar con, con Radio de Centenario, donde se puede oxina, oxigenar, lis, oh, meterle oxígeno a las ideas. Ahí pues, va. Muchas gracias. Gracias a vos. Hasta Prillo. la próxima. Cucuma machi shibaio e Chachado. Mas não cante essa boa bonita, porque ela está com o marido do lado.